Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Municipalidad de Santa Rosa presentó una plataforma para que los comercios locales se sumen a las ventas por Internet en el marco de la cuarentena administrada. Nuestro cronista de exteriores estuvo en la conferencia que brindó el Intendente Luciano Di Napoli. Poder colaborar también... Con, con el sector comercial, que es un sector absolutamente castigado con esta con esta situación. Para eso hemos tomado algunas resoluciones también con respecto y vamos a, a elaborar, estar enviando en las próximas horas un, un paquete de ordenanzas al Consejo Deliberante para poder eh, facilitar algunas o aliviar algunas de las cuestiones comerciales. Uno de esos, de esos proyectos de ordenanza va a a bonificar el 100% hasta fin de año de la tasa de habilitación comercial para aquellos esos eh, comerciantes que por primera vez quieran eh, habilitar su comercio en, en la ciudad de Santa Rosa. Es decir, cualquier comerciante nuevo que quiera venir a habilitar su comercio en la ciudad de Santa Rosa, vamos a, a bonificarle la tasa de inicio hasta el mes de diciembre del corriente año. La Cooperativa Popular de Electricidad reabrió sus cajas para el cobro y el presidente Alfredo Carrascal explicó la metodología para adoptar los cuidados imprescindibles. En sintonía con la resolución, con, con el decreto este, del gobernador del día de ayer, este, ya veníamos preparándonos, habíamos este, ya acondicionado las cajas, eh, los lugares de espera, las veredas, eh, todo pintado con las distancias reglamentarias. Así que bueno, en el día de hoy, a partir de las 8 se abrieron las cajas en el central eh, Telecomunicaciones y el Carlos Lorenzo y en las localidades del interior, Salvo Anguil, donde el intendente pidió por, bueno, por cuestiones este, del lugar, este, preferían ellos que se dispusiera todo para abrir recién mañana. Cerraron el centro de jubilados de Villa del Busto en el contexto de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Así lo confirmó Esther Held en Radio Kermés. Sí, bueno, lamentablemente tenemos que cerrar el otro centro, el otro salón lo dejamos, porque no podemos pagar el alquiler, se nos van entre luz, gas y todo, mil pesos más por mes, y no hay ninguna actividad, no se justifica tampoco pagar el alquiler, si no podemos ir, a, ni siquiera vamos al salón, ni tampoco podemos vamos a usar la luz, ni gas, ni teléfono, ni internet, así que todo lo vamos a dar de baja, Hugo Muleiro, el presidente de Comunicadores de la Argentina, analizó en su columna de cada semana las editoriales de los monopolios periodísticos sobre la renegociación de la deuda que contrajo el macrismo. Llevamos tres, cuatro días de un despliegue muy coordinado, muy compacto para conseguir un cambio de rumbo por parte del gobierno del presidente Fernández. Hay una evidencia hoy de esto... En, en las tapas de Clarín y La Nación cuando usan mismo, las mismas palabras para el reclamo de, de los acreedores al gobierno después de la oferta de, de renegociación de deuda de, de la semana pasada. Mm. Eh, cuando dicen Clarín y La Nación eh, los acreedores le piden al gobierno negociar de buena fe. Una vez que sale eh, coordinadamente estas, estas palabras en las tapas de Clarín y La Nación uno pone una radio cualquiera y este, en el informativo de las 7, de las 8, de las 9, escucha, los acreedores le piden al gobierno que negocie de buena fe. Ahí ya hay toda una adopción de una línea editorial, ¿no? incluso sin darse cuenta. El pampeano Diego Dal Santo ya tiene terminado su libro sobre Diego Armando Maradona. Lo contó el autor en el espacio Bajo la suela que cada lunes tiene Daniel Petrucci en nuestra mañana kermesera Me encuentro en una faceta distinta. Yo no soy escritor. Entonces, soy abogado, trabajo en el Poder Judicial de, de la provincia, acá en la Ciudad Judicial, y me encontré escribiendo un libro que en mi vida imaginé que podía ser, y me encontré haciendo trabajo de investigación en la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires, aprovechaba las idas a un posgrado que hice durante dos años, y me iba un día antes a, a trabajar en la Biblioteca Nacional, pasaba como 16 horas ahí adentro, no comía, no iba al baño, no nada, no me daba cuenta que el tiempo pasaba, y me encontré en un lugar que me fascinó, trabajando con diarios viejos, con el gráfico, conociendo gente eh, sumamente interesante. Entonces me di cuenta que había algo que yo no conocía, digamos, y que me, la verdad que me encantó. Radiocarmes.com